Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero MacLennan. En la musicalización y puesta en el aire, Indias Karate. Con ustedes, Torta vegana", Torta vegana. La opción que ya no puede faltar en ninguna carmes. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ni me cuenten, ¿no? Ni me cuenten, ni me digan. Bueno, de todas maneras nos proponemos que en este ratito de torta vegana de hoy jueves 23 de noviembre de 2023 eh, nos apapachemos, nos encontremos, eh, nos conozcamos un poquito más, sigamos conociendo gente hermosa que tiene cosas bellísimas para compartir y para contarnos a través de nuestra entrevista. Lo vamos a hacer en un ratito. Como ustedes saben, hoy vamos a tener a un psicólogo. Y la verdad que en estos tiempos en los que nuestra salud mental está tan golpeada por todo el dolor que estamos viviendo, la verdad que viene bien. Viene bien que contemos... Una, con una persona que sabe de esas cuestiones para poder charlar un rato. Eh, creo que no voy a decir nada original ni distinto, no sé si puedo decirles algo para que se sientan mejor, pero estamos y tenemos eh, una gran experiencia en, en, en trabajar de manera colaborativa. Eh, creemos en, en la grupalidad creemos en la colaboración y en la solidaridad y creemos, por sobre todas las cosas, en la empatía y en la justicia social. De hecho, en este programa corremos las barreras de la justicia social para incluir también a los animales no humanos como personas a las que les hemos quitado los derechos. Y la verdad es que nos sentimos en las, en las antípodas ...de quienes sin pensar en el avasallamiento de los derechos de animales humanos... Eh, ...en algunos casos han elegido porque eso es lo que quieren. Sabemos que pueden haber personas que estén confundidas... ...que no tengan la información suficiente, que hayan entendido mal... ...pero la verdad que a esta altura de las circunstancias... ...a mí me cuesta creer que, que se entendió mal... ...porque fue muy explícito el avasallamiento hacia los derechos... Y bueno, creo que triunfó eh, el individualismo entre muchas otras cosas. Pero bueno, desde las grupalidades eh, le vamos a seguir dando batalla porque creemos que la solidaridad y la empatía y la justicia, independientemente de lo que pase conmigo, sino pensando en las personas que menos tienen, eh, es lo que nos tiene que movilizar. Como así también siempre lo decimos, reconocer cuáles son esos privilegios que tenemos y, Y una vez que los tenemos detectados, en algunos casos, las personas veganas, por ejemplo, decidimos desprendernos de esos privilegios. Y en otros casos, utilizamos los privilegios que tenemos para poder llegar con nuestro mensaje a aquellas personas que están en situaciones eh, mucho más complicadas que las propias. Este es un programa que cree en la colaboración que cree en la justicia social ampliada no solamente a las personas humanas, sino a las no humanas. Y vamos a seguir batallando desde acá. Eh, no creemos eh, en que todo, en que lo que tiene que reinar es el mercado. Creemos incluso que las personas no somos mercancía y las personas no humanas tampoco lo son. Así que fíjense qué distinto, eh, qué distinta que es nuestra manera de pensar abrazamos también las diversidades exogenéricas y de hecho el nombre del programa es un juego de palabras como ustedes hable, saben porque Torta Vegana también está hablando de lesbianismo y de antiespecismo en su título y porque abrazamos a las diversidades y creemos que los derechos tienen que contemplar a la diversidad de las personas humanas y no humanas así que El resultado electoral obviamente que nos ha golpeado muchísimo y estamos muy tristes y enojados y por ahí lloramos y por ahí tenemos la sensación de que es una pesadilla, que no nos está pasando, pero el ratito nos damos cuenta de que sí, de que es verdad y que tenemos que tratar de ponernos lo mejor posible porque esto recién está empezando. En realidad empezó hace mucho, pero ahora se está concretando ¿no? y las noticias que vamos recibiendo día a día son cada vez más desesperantes. Así que justamente tenemos que estar muy fuertes para no desesperar y sobre todo para no perder eso que es la esperanza, ¿no? la proyección hacia un futuro que podemos levantarnos y que podemos seguir dándole batalla de la manera más sabia, más inteligente, eh, más amorosa también eh, y sin perder tiempo. Porque si algo van a hacer es hacer todo, lo más rápido posible para exterminar todos los derechos que hemos venido consiguiendo. Recuerdo cuántas veces hemos dicho desde acá no que conseguir derechos, leyes que nos amparen es eh, producto de la militancia, fundamentalmente, eh, siempre lo es, los derechos se ganan así, peleándolos, pero que nunca tenemos que bajar los brazos porque del otro lado se siguen moviendo para arrancárnoslo en la primera que pueda y lo estamos viendo porque ahora hay un respaldo no eh, para el insulto, por ejemplo si sos lesbiana, para el insulto eh, si perteneces a, a algún colectivo por fuera de, de la norma y digo, qué contradictorio con la libertad individual no que están planteando eh... Pero bueno, es la paradoja en la que nos encontramos y no nos vamos a, a poner a analizar cuáles son las razones, son muchísimas, son múltiples las razones. Y en esta radio, en todos los programas y todas las voces que aparecemos en este micrófono, hemos hablado muchísimo sobre el tema. Pero lo seguiremos haciendo y no queríamos dejar pasar la oportunidad en este inicio de Torta Vegana para también decirlo nuestro y solidarizarnos con todas las personas sufrientes. Eh, porque nos sentimos identificados en ese sufrimiento, en esa angustia, en ese miedo, en esa bronca, en esa desesperanza. Eh, y en esa identificación va el amor y van las ganas de levantarnos, de tomarnos de la mano y de salir a hacer lo que haya que hacer. Porque además de hablar fundamentalmente para cambiar las realidades, tenemos que llevar ese pensamiento a la acción. Este es un programa para escuchar con el corazón y llevar a la acción, dice no la voz de Romy Gutiérrez que nos hace la, la artística. Así que bueno, en esa estamos. ¿No es así, India? <risa> India Ascarates está haciendo cargo de los controles de la musicalización, así que ella nos va a regalar ese bálsamo maravilloso que es la comunicación con música. Así que les voy a presentar ya mismo... Ah, no, pero para, ¿tenemos un mensaje? Sí. Tenemos un mensaje que hemos recibido, ya vamos con los mensajes. A ver, ¿de qué se trata? Hola, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de Torta Vegana y de Radio Kermés. Mi nombre es Luli, soy parte de Alquimia, un emprendimiento de comida vegana de acá de Santa Rosa. Y aparezco por aquí para contarles que tenemos una promo para mañana viernes 24 horas. Eh, ...que es la promo del Combo 1 con envío gratis... ...y el Combo incluye 20 hamburguesas surtidas... Eh, ...de cinco sabores diferentes... cuatro milanesas de seitán y cuatro chorizos... Eh, ...bueno, contarles que el envío es gratis... ...a partir de las 2 de la tarde... ...y que nos encuentran en Instagram... ...como arroba alquimia.comidavegana... ...y ahí en, en la bio tienen el enlace que les lleva directo al WhatsApp bueno, les mando un abrazo, que anden bien qué genial Luli, muchísimas gracias Luli es nuestra es una de nuestras auspiciantes y nos encanta que nos manden mensajes para eh, contarnos sobre sus promociones y saben que además Luli me mandó otro mensaje que dice que pone a disposición de la audiencia de Torta Vegana un sorteo así es, vamos a tener 4 hamburguesas de lentejas y 4 hamburguesas de garbanzos para regalar a quien nos mande un mensaje de voz Bueno, si nos quieren escribir el chat público abierto y popular de Radio Kermés, también pueden ingresando a www.radiokermés.com. Ahí tienen el chat público abierto y popular de Radio Kermés y nos escriben. Pero la verdad que cuando nos mandan un mensaje de voz nos gusta mucho más. O sea que van a tener más posibilidades, ¿no? Y siempre nos dicen, ¿y qué decimos? Y decí que querés las hamburguesas, decí que querés participar del sorteo. Y si tenés ganas, decí aguante alquimia o aguante torta vegana, lo que tengas ganas. Lo que tengas ganas. Acá se permite... Eh, que saques para afuera lo que tengas ganas. Así que hacelo. Te podés comunicar por el chat público abierto y popular de Radio Carmes. Nos podés mandar un WhatsApp al 2954-3378-66, que es el WhatsApp de Radio Carmes. Y también vale que le mandes un WhatsApp a la India o al mío, si tenés nuestros números de teléfono a mano. Hacelo como prefieras. Pero mándanos un audio, así participás del sorteo. Y, y muchísimas gracias a Luli, que le pone... Le pone un montón de voluntad, de trabajo para hacer cosas que son realmente riquísimas. Muchísimas gracias Alquimia. Ahora sí, sí, niños, vamos a escuchar el primer tema musical. Pa donde sea se llama. Pa donde sea, de quién es? Es de Siempre Barle y Anamias Ixasa. Son artistas chilenas feministas y antiespecistas. Que ardemos, no tenemos escapatoria, baby, llama, yeah, yo le llego ahora. Porque quería que un intenso esta noche nos afamos. No tenemos escapatoria, baby Yo ya no me controlo, tú solo dime la hora Dime dónde estás, yo le llego allá No me quito la esperanza de ponernos de yaquear Ya no sé cómo empezamos, pero ahora lo terminamos Oye, baby, está preciosa para mí, eres una diosa Dime y le damos, donde sea, ya nos vamos Desde bella, que ya que un intenso esta noche nos afagamos Llegale yeah, a mi casa, yo te espero afuera este está subimos a la escalera Entramos bien No quiero, tú sabes dónde tocarme para hacerme enloquecer. Vamos a despertar mañana sin saber qué día es. El semáforo da la luz, voy pensándote en el bu, tu carita, tu mano en mi cuello y mis manos en tu culo, que tienes actitud, ya sé que me gustas tú, me tienes de a la velocidad de la luz. Y si nos vamos a la acción. Y si nos vamos a la acción. Y si nos vamos a la acción. Y si nos vamos, y si nos vamos a mi Menos mal que tenemos la música, ¿no? La música es salvadora. Bueno, el arte es salvador y la verdad es que nos remueven las emociones y nos hace esto, tiene la música que por ahí nos hace bailar o movernos un poquito y reactivarnos. Como también lo hace eh, el tener una buena conversación, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya mismo estoy saludando al licenciado en psicología, vegano, activista, fundador de Psicología Verde, es psicoanalista, Es coautor de Acerca de la Corporalidad, es un libro que aborda la relación entre cuerpo, empatía y narcisismo. Mira qué tema, bueno. Trabaja en la divulgación de una psicología con perspectiva animalista y ambiental. Mauro García Rodríguez. Hola Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vero, ¿cómo están? Bien. Acá muy contento, muchas gracias por la presentación. Bueno, bueno gracias a vos por haber accedido a, a tener esta charla... Con, esta, con este territorio que resultamos tener este gente conocida en el medio. Qué chiquito el mundo, qué ¿no? Qué lindo, sí, qué chiquito. Y bueno, por acá nos conocemos. Bueno, tenés algunos familiares acá en Santa Rosa que esperemos nos estén escuchando. Les mandamos saludos y que siga creciendo la audiencia de Torta Vegana. ¿Vos cómo estás, Mauro? Bien, acá en, en un localcito vegano también eh, que, que pusimos hace un año, así que... Me me encuentra, no en el consultorio, sino en, en el localcito, eh, y me pone súper feliz eh, escuchar, reciente escuchaba hablar de eh, promocionar lentejas veganas, de garbanzo, digo, qué lindo, qué lindo sí. este puente. Yo estoy en el litoral entrerriano, Ajá. y me pone feliz escuchar que, que, que a la distancia estamos tan cerca y, y empujando por lo mismo. Qué bueno eso. La idea es eso, ¿no? Que que nos sigamos vinculando y que hagamos que esta red crezca y se fortalezca, sobre todo en estos tiempos de atomización no y de separación y de individualización vienen muy bien las redes, las redes para contenernos, para conocernos, para abrazarnos uh -huh. y todo eso. Así que estás en Entre Ríos. En Gualeguaychú. En sí, Gualeguaychú. yo soy oriundo de Buenos Aires, pero bueno, dejé la ciudad, ahí hice una transición habitacional buscando correrme un poquito de, de la urbanidad uh -huh. y, y yéndome a vivir más cerquita del río. Bien. Eh, así que con esos rumbos llegué a, al litoral, a Gualeguaychú, uh -huh. así que Bien. en este momento estoy por estos pagos. Bien, y siempre les preguntamos, vos sabés que siempre me gusta preguntarle a la gente dónde está físicamente y cómo es el entorno, porque el, la radio es imaginación, pero ayuda un montón cuando nos dicen, "Estoy en un departamentito monoambiente en lado, sí. estoy en el medio del campo de no sé qué." Sí. Así que si tenés ganas contarnos cómo es tu entorno, ahí estás en un localcito vegano abierto okay. hace poco, por ejemplo. Perfecto, sí. Eh, esto es, mirá, un mercado municipal uh -huh. que es nuevo, que tiene 1 año somos todos eh, emprendimientos eh, iniciales eh, y somos 20 locales un poco imagínate un círculo a cielo sí. abierto un patio Ajá. con todos localcitos calcitos eh, de distinta distintos rubros unos emprendedores de la ropita de bebé que veo te voy diciendo lo que veo <risa> eh, otro que, que hace eh, cuestiones de aromaterapia Eh, almohadones y nosotros que pusimos el local de, de alimentos del bien que se llama, uh -huh. que es eh, comida eh, vegana hecha por emprendedores locales Mirá y vos. trabajamos justo como vos decís, uh -huh. así en red de forma colaborativa y, y bueno, en este ratito A esta hora estoy estoy yo acá en el local, me vengo del consultorio corriendo para acá. Bien, buenísimo, te buscaste un, un lugar en el que poder el cual le podés estar tranquilo sin sin otros ruidos o distracciones, ¿no? Es hermoso lo que nos estabas describiendo. Pero habitualmente cerré, cerré un ratito. Bien. <risa> y eh, bueno, ¿hacés también consultorio? Sí, yo me dedico en, en lo profesional eh, al consultorio, a hacer clínica actualmente trabajo online que fue algo que, que se dio un poco con, con mi corrimiento de, de buenos aires yo tenía mi consultorio ahí en caballito y bueno cuando me decidí irme antes de la pandemia hice la transición a, a empezar a trabajar con los pacientes online y hoy trabajo completamente en forma virtual Bien. así que eh, sí, consultas y a través de, de la sesión online, Eh, es de, de lo que trabajo actualmente. ¿no? Bien. Mauro, eh, me imagino que eh, al ser un activista vegano y demás, muchas de las personas que recurren al psicoanálisis con vos se, se relacionan también con esas temáticas. ¿O no? ¿Hay de todo un poco? ¿Cómo es esa cuestión? Me imagino que para una persona vegana, el poder hacer terapia con alguien que entiende sus preocupaciones, que entiende, digamos, sus angustias por un mundo especista y demás. Es como hablar con alguien que está entendiendo tu idioma, ¿no? Totalmente, sí. Eh, gradualmente el consultorio empezó a, a volverse un consultorio de veganes. <risa> eh, se fue dando de forma muy orgánica, muy progresiva, pero a medida que, que un poquito yo iba contando de las cuestiones del activismo, compartiendo algunas miradas eh, y haciendo algo de contenido por redes, eh, empezó cada vez a resonar más. Eh, sí, como vos decís, eh, personas que, que no se sentían alojadas quizás en algunos espacios de psicología más tradicionales porque quizás no encontraban la comprensión, el, el acompañamiento. Y, y sí, hoy por hoy eh, no es eh, la totalidad porque hay también pacientes que, que, que consultan desde, desde otros lugares, desde otros motivos, pero eh, en gran parte eh, es un consultorio al que al que el vegano eh, llega eh, buscando un poquito de esa comprensión, ¿no? que, uh -huh. que falta muchas veces en otros espacios, en donde terminan instruyendo a veces eh, al terapeuta por falta de perspectiva eh, acerca del antiespecismo, por... Porque todavía son son espacios donde falta muchísimo claro. de parte de los profesionales, ¿no? Uh -huh. Claro, tal cual. Eh, y en estos tiempos eh, en el que la salud mental, digamos, está atravesando un, un momento muy particular, eh, a nivel global, creo yo, ¿no? Eh, tuvimos la, la pandemia y eso nos, nos generó cambios eh, importantes, algunos que los estamos... Eh, descubriendo ahora ¿no? las consecuencias de, de todo eso eh, vos eh, en tus redes has dado algunas herramientas de cosas de decir bueno nos estamos sintiendo mal en este momento muchas personas y hay algunas técnicas como para eh, aplicar a nuestro día a día que que nos pueden ayudar eh, si querés contarlas, Eh, bueno, sí, esta semana particularmente fue de recibir a los pacientes muy golpeados. Uh -huh. eh, llegaron Muchos llegaron eh, abatidos, decaídos. Eh, y, y bueno, considerando un poquito esa situación, eh, apelé a algunos conceptos que trabaja Víctor Frank, que es un psiquiatra que estuvo prisionero en campos de concentración y durante esos tres años se dedicó a estudiar por qué algunos prisioneros se deprimían y enfermaban, o se suicidaban, mientras que otros lograban sobreponerse a, a lo sufriente. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, él hace este estudio a nivel de la psicología, ¿no? de poder entender cuáles son los aspectos psíquicos que nos permiten atravesar lo sufriente. Uh -huh. Y básicamente habla de, de tres cuestiones, que una es tener la capacidad de dotar de sentido y, y con esto se refiere a poder encontrar un para qué ¿no? eh, porque dice que quien tiene un para qué tolera cualquier como ¿no? que es importante entender construir un sentido y en eso es no pretender que la vida sea lo que yo quiero sino entender qué es lo que la vida está pretendiendo de mí y desde ahí salir a buscar una posición activa, ¿no? Es un, una posición que trabaja mucho con de qué modo me voy a, re a relacionar con esto que vos decías de encontrar una acción. Uh -huh. Y después habla de poder desarrollar mirada de futuro, ¿no? A veces nos quedamos ensimismados en aquello que nos golpea y, y habla de que es muy importante poder entender que siempre hay un mañana, ¿no? Y poder lanzar alguna mirada de fe al futuro y poder lanzar alguna mirada de fe al futuro Porque eso tiene que ver con entender que, bueno, que nada es para siempre, que siempre que llovió paró, uh -huh. y que algún mañana nos espera. ¿no? Y poder conectar en algún plano con ese mañana es importante porque nos permite tener de qué agarrarnos. Uh -huh. Si no, hay un lugar en donde nos derrumbamos. Uh -huh. Y por último, nos se, nos sugiere, nos señala la, la importancia de tener un pensamiento que esté basado en lo amoroso, una memoria sobre lo amado, dice. Porque el poder recordar lo amado hace de que eso no pueda ser robado, ¿no? que eso nos pertenezca. Entonces, quien tiene registro en su memoria de aquello que ama, puede permanecer en esa posición de resistencia, incluso frente a lo que nos duele. Entonces, dotar de sentido, tener fe de futuro recordarlo amado, son tres ejes que, nos dice Víctor Frank, sirven como premisas para atravesar la adversidad y, y bueno, atravesar la noche oscura, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, esperemos que llegue tu mensaje y, y el mensaje de este pensador que está citando a muchísima gente porque la verdad es que nos hace falta todo eso, ¿no? Eh, dotar de sentido, como decías Esto de quien tiene para qué puede soportar cualquier cómo uh -huh. eh, Bien, buenísimo Yo ya estoy tomando apuntes como si estuviéramos en una clase Porque esto me lo llevo y me lo guardo Y lo quiero compartir con toda la audiencia Para que lo podamos poner en práctica eh, uh -huh. Y para que podamos eso no proyectarnos hacia un futuro Eh, imagino que también ayudás un montón a las personas que, por ejemplo, están transicionando el veganismo, ¿no? Que es algo también que, que cuesta un montón porque eh, dentro de los aspectos del veganismo está la alimentación, obvio que va mucho más allá de eso, pero la alimentación es un factor eh, que hace a, a la sociabilidad... Eh, de manera muy contundente, digamos, cuando queremos estar con con amigos, con la familia y demás, sí. siempre es en torno a la mesa. Y cuando sí. se toma la decisión del antiespecismo, del veganismo, es como que eso sufre ahí una una fractura o una modificación o un algo que muchas veces nos encuentra desprovistos de herramientas suficientes. También te pasa, ¿no? Esto de, de tener que eh, ayudar a las personas a transicionar Sin, sin quebrarse sin, sin sentirse demasiado mal y sin, sin sufrir mucho bueno totalmente el, los procesos de transición eh, son mucho más complejos a veces de lo que podemos dimensionar y en el veganismo como en otros eh, a veces nos metemos bajo cierta inocencia de bueno de creer que se trata únicamente de la sustitución de una proteína cárnica por una vegetal y introducir la legumbre y después nos damos cuenta hasta dónde nos va llevando ese proceso que va a poner en juego nuestras vincularidades, pérdidas de privilegios, atravesamientos en lo afectivo, en lo emocional, el desarrollo de la empatía. Es en sí mismo el desarrollo de una nueva perspectiva de nuestra realidad. Entonces, nuestro mundo se conmueve muy fuerte cuando hacemos transiciones. Uh -huh. eh, por eso... Bueno, más allá de acompañar eh, muchas veces lo, los procesos en el plano individual del consultorio, incluso eh, a partir del estudio y de la casuística armé una audioguía que, que sirve justamente como una microterapia, donde está toda esta info que un poco tiene que ver con los conceptos, herramientas uh -huh. que te permiten ir guiándote cuando estás inmerso en un proceso de transición. ¿no? Como tener el mapa de las transiciones, entendiendo un poquito por qué etapas podés ir pasando, cuáles son las cuestiones en donde puede haber un obstáculo, porque a veces estás muy solo, muy claro. sola, muy sole, y, y contar con alguna herramienta a veces hace la diferencia, ¿no? Es como uh -huh. el, sí. el hilo del cual agarrarte cuando estás eh, en un laberinto. Claro. Y bueno, capaz que no te da la salida, pero te permite ir avanzando de un modo más cuidado, ¿no? Claro, tal cual. Eh, en eso he estado trabajando mucho los últimos dos años, uh -huh. en, en el estudio un poquito de las transiciones, en el armado de la audioguía, entendiendo justamente de que yo, bueno, en el consultorio tengo un límite de consulta, viendo claro. los pacientes y después, claro. eh, nada, te, sí. cómo ayudar a otras personas con, con esas herramientas, cómo hacerlo llegar, ¿viste? Uh -huh. Bueno, ahí un poquito surge esta herramienta. Bien, eh, estamos charlando con el licenciado en psicología Mauro García Rodríguez, maurogarcia.psicoverde es tu Instagram, digo como para Correcto. que te vayan buscando, de qué manera se puede acceder a ese, a ese audio guía. Y pueden consultarlo por las redes. y Por las redes, eh, cada tanto lo publico y uh -huh. cada tanto seguramente a, se da también algún taller. Ta. Cuando tengo tiempo, ¿viste? Porque claro. la verdad que el consultorio y el activismo medio que me mantiene entretenido. Y seguro, me imagino. Y pensaba, vos lo ampliabas, el tema de las transiciones más allá del veganismo, sino a todo tipo de transiciones. Y a mí lo que se me viene a la mente son las transiciones, por ejemplo, de, de género o la construcción de una sexualidad, ¿ese ese guía lo has pensado también contemplando es, esas cuestiones también? Claro, eso es lo, lo interesante cuando justamente yo empiezo también a hacer mis propias transiciones, ¿no? como te hablaba incluso de uh -huh. lo que supone una transición habitacional, lo que Bien. suponen esos corrimientos respecto al curso de vida esperable. No, eso es una transición bien cuando hay un desvío respecto a lo que vos creías y la sociedad que tenía que darse y te descubrís en otro lado que no sabes muy bien qué es ni cómo avanzar uh -huh. a eso lo vamos a nombrar como un proceso de transición bien, ¿sí? bien. y eso sigue un proceso claro. que atraviesa distintas instancias etapas y que puede ser eh, reconocible uh -huh. cuando empezás a reconocer el proceso de la transición Como si te dijese el proceso de un duelo. Bueno, vos podés duelar un vínculo, podés duelar eh, tu, tu patria, podés duelar a veces eh, ¿no? distintas dimensiones de la vida. Bueno, la transición es equivalente. Podés claro. hacer transiciones en distintas áreas y cuando aprendés a comprender y a apropiarte un poquito de cómo es este proceso, podés realizarlo con algo más de facilidad, ¿no? Claro que sí eh, por eso viene también eh, poder charlar de todos estos temas con vos yo hoy usaba justamente la palabra duelo para definir un poco cómo me siento uh -huh. después de estos eh, de estas cuestiones de vengo de duelar este a mi mamá antes a mi papá qué sé yo y ahora cuando experimenté todas estas angustias digo sigo siento que es una otra versión de otra forma de duelo pero me siento de la misma manera no esto de estar duelando. Uh -huh. Eh, sí, sí. Así que bueno, eh, a recurrir a, a los audios para tener esas guías, para encontrar ese hilito dentro del laberinto de que nos estabas diciendo, eh, sin dudas es, es una gran ayuda. Te puedo preguntar, ya para conocerte un poco más a, a vos, eh, una pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto, si quieren compartir el momento en el que hicieron el click, eh, de decir yo eh, no quiero ser parte de eh, la explotación animal eh, y me voy a asumir eh, vegano o antiespecista, eh, si hubo algún hecho en particular, si fue un proceso largo, si identificas algo, y, y la consulta que sé que es como meternos en la privacidad de alguien, pero entiendo que todas las personas con las que he hablado, a todas les ha pasado de una manera distinta y siempre digo, tal vez esta forma le sirve a alguien que hoy está escuchando este programa y y en el que viene le servirá a otras, otra forma. Por eso te mm. consulto. ¿Cómo hiciste sí. vos tu click? ¿Y si existió ese click? Mira yo creo que, que tuve en principio el privilegio de que en mi escena familiar infantil, eh, justamente por tener familiares de Santa Rosa que me hablaban de, del vegetarianismo en aquella época, crecí con alguna pregunta que estaba instalada en la mesa ...en torno a qué es lo que comemos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual siempre estuve un poquito prevenido... Eh, ...de tener algún interrogante que me anticipaba... ...que no no era tan tan del todo normal lo que ahí estaba sucediendo. Uh -huh. Con lo cual, eh, si bien yo tenía una alimentación especista... ...siempre tuve algún tipo de cuestionamiento que me acompañó. Por eso yo al principio, durante muchos años incluso hablaba de que yo era un vegetariano ideológico, porque no lo practicaba, pero en mi ética individual yo sí entendía de que eso eh, era algo con lo que no me identificaba. no Me uh -huh. refiero a la alimentación carnista uh -huh. o especista. Y el primer movimiento tiene que ver con mi proceso de independencia. Cuando yo me voy a vivir solo y empiezo a generar mi, mi propia alimentación, no claro. hacer mis compras, yo ahí a la carnicería directamente no iba. Es decir, me daba cuenta que comía carne en la medida que me la cocinaban, que yo no tenía que entrar en contacto con eso. ¿no? Uh -huh. Y el segundo movimiento, en mi caso, se da cuando me voy a vivir a un pueblo del interior de Entre Ríos, a Villa Paranacito, y ahí empiezo a entrar, no solo en contacto con la naturaleza, sino en contacto con los animales. Claro. Empiezo a, a ver a la vaca. Empiezo a ver eh, al caballo, empiezo a, a ver a las ranitas, empiezo a, a conectar desde un lugar muy real y ahí lo que hasta ahí era una cuestión ideológica, más conceptual, más de, del pensamiento, ahí se empieza a volver cuerpo, se empieza a volver algo que, que ya no podía eh, dejar de, de atender. ¿no? Y bueno, ahí empieza, eh, entiendo yo, A, a volverse una parte de una identidad, ¿no? Que creo que es lo que lo que viene cuando hacemos un, una transición de, de este estilo, ¿no? Claro. Cambia un, un aspecto nuestro muy de base. Y Mauro, eh, mientras ocurría todo eso, ¿fue antes, después de eh, estar en la carrera de eh, psicología, de formarte como profesional en la, en la licenciatura en psicología y demás?, ¿Fue algo que te iba acompañando como cómo fue cronológicamente esa cuestión no, en, el, en términos cronológicos eh, durante mi formación eh, este proceso estaba más latente uh -huh. ¿no? No, no estaba eh, tan desplegado eh, recién apareció justamente no una vez recibido que me independizo, claro. que empiezo a donde empiezo a A entrar en el despliegue de mi vida adulta no claro. que para mí tiene que ver con eso con hacerte cargo de quién sos uh -huh. cuando podés empezar a responder de verdad por lo que te identifica claro. ¿no? que sí, sí. entonces cuando empecé a construir esa versión mía con la que yo podía reconocerme, en la que podía identificarme, ahí empieza justamente ese, ese proceso Bien. así que es posterior, posterior a, a recibirme, porque bueno yo me recibí a los 25 años. Actualmente uh -huh. tengo 39, así que un poco entre esos 25 y estos 39 es que vino todo esto que Bien. te contaba de irme a vivir a otro Bien. lado, empezar a hacer esas transiciones. Uh -huh. ¿Te ha servido el conocimiento en psicología, el poder entender el por qué estamos eh, en una sociedad especista? Eh, ¿Por qué algunas personas eh, empezamos a ver eh, cosas que el sistema nos oculta permanentemente. Pudiste desentrañar un poco a ver cómo nos funciona la cabeza para que eh, seamos la humanidad que somos con esta con estas posturas tan tan opuestas en un sentido y en el otro, ¿no? Porque digo, hay una oposición muy grande entre el especismo y el antiespecismo. Esto de reconocer en esa otredad sí. como alguien que tiene sufrimiento y y demás. Sí, en el plano psicológico yo lo que advierto es que la diferencia entre poder reconocer a, a un otro, a un otre, así sea en, en otra especie, tiene que ver con el narcisismo. ¿no? El narcisismo básicamente es esa condición que impide ver en la diferencia a un otro. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y en ese sentido, bueno, civilizatoriamente... Creo que todavía somos una humanidad muy antropocéntrica y ese antropocentrismo a nivel psicológico deriva en un gran narcisismo. Somos muy narcisistas uh -huh. al punto de que muchas veces eh, decimos cosas como si estuviésemos solos en el planeta. viste uh -huh. Estamos solos en el sí. universo, es una pregunta que aparece y decir no, estamos llenos de un montón de, de otros uh -huh. que nos acompañan. Eh, sin embargo, los desconsideramos de cuajo, ¿no? De uh -huh. plano. Es decir, no hay un registro de las otredades con quienes cohabitamos. Uh -huh. Y lo que entiendo es que eso es narcisismo. El narcisismo se va perdiendo de a poco. Y me parece que es parte de nuestra evolución justamente el perder un narcisismo. Lo que pasa es que perder narcisismo siempre duele, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay algo de nosotros que resiste. Eh, y que trata de no verlo, ¿no? ¿Viste? Como el cuento, ¿cuál era el cuento este que decía espejito, espejito, quién es eh, la más linda sí, del reino? Sí, ¿no? sí. Bueno, sí. esa pregunta un poco nos habita como especie, ¿no? uh -huh. y, y en el plano personal también, uh -huh. no tratamos todo el tiempo de autoconservar una imagen nuestra, y cuando lo que tenés que ver confronta tanto con eso, y tenés que decir, ah, no, no soy quizás todo eso que venía construyendo de mí, se te desarma algo uh -huh. y, y eso es un laburazo claro. de desarmar para volver a armar otra cosa, ¿no? Eh, entonces hay una gran resistencia a ese trabajo interno. Eh, por eso creo que, que, que, bueno, que el, el espacio de psicología es un poco donde a veces llevar adelante esos procesos que solos nos cuestan, ¿no? Claro, claro, tener con, claro, con quién hablar. Y además pensaba, esa cuestión la venimos aplicando a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Cada vez que una corporalidad es diferente, siempre sentimos que es un otro que no tiene nada que ver con nosotros. Se ha hecho con la, con el color de la piel de las personas, claro. se ha hecho con personas que habitan en otro lugar, que tienen otras costumbres, otro idioma... Eh, por eso creo que el antiespecismo es un salto de calidad este, muy grande porque digamos es, es correr esto que decía al principio no cuando nos proponemos la justicia social eh, desde el antiespecismo la estamos proponiendo eh, hacia todas las animalidades eh, inclusive aquellas que no son humanas en un reconocimiento de ese otro y de sus derechos que están siendo en avasallados por nosotros que decidimos que sí estaba bien, digamos, y nos damos el permiso. Y vos, sí. y vos decías, Mauro, esto es un proceso doloroso, pero sí. te pasa también que una vez que atravesás ese proceso de dolor, después nos llega también una... Hay como varios sí. estadios. Eh, primero te sentís muy contente decís, bueno, ¡ay, qué bueno, ya no soy más parte de todo esto! ¿No? Sí. ¡Qué genial! Después te viene una depresión de nuevo porque decís... Eh, la pucha, sí, está todo bien conmigo y con mi propia construcción individual, pero la verdad que todo lo que sigue ocurriendo sigue ocurriendo igual, y empezás a tener conciencia de que esas aberraciones se siguen cometiendo. en esa instancia, ¿cuál es el, el siguiente paso? ¿Es la construcción en comunidad, en manada con otros? Me imagino que la salida pasa por ahí, no siempre me la imagino como la salida colectiva. Yo creo que que en principio nos permite recuperar eh, una, una coordenada muy personal en donde percibirnos. no Es imposible conectar con un otro si primero no tenés una buena relación con vos. Y eso sí. tiene que ver con estar bajo alguna construcción coherente e integrada de vos mismo. no eh, Me parece que en ese sentido el primer paso eh, es esa ruptura del narcisismo, la ruptura... Quizás es esto que nombraba como lo difícil, ¿no? Cuando uh -huh. vos rompes algo, sí. eh, en general hay una pérdida, ¿no? Y después hay que juntar los pedacitos. Uh -huh. Después viene una instancia de liberación que tiene que ver con esto de, bueno, empezar a sentirnos en coherencia, a poder identificarnos, a encontrar una nueva identidad desde donde reconocernos. Recién a partir de ahí creo que viene un proceso muy artesanal que tiene que ver con Empezar a encontrarnos con otros, uh -huh. con quienes compartir eso y con quienes compartir un hacer, ¿no? Me parece que ahí recién estamos como eh, pudiendo empezar a, a, a nivel del movimiento vegano antiespecista, creo que recién estamos llegando claro. a, a ese proceso, ¿no? Uh -huh. Y por eso a mí me parece, fíjate, lo hablaba el otro día con unos con unos referentes eh, a nivel activismo, Uh -huh. nosotros acá a nivel de Gualeguaychú estamos muy cerquita de sacar la ley de eh, prohibición de jineteadas y de sustitución de la atracción a sangre ¿no? uh -huh. a partir de un trabajo que viene hace años gestándose sí, sí. proyecto de ordenanza, hablar con concejales, marchas ¿no? porque sí, sí. en la ciudad todavía están permitidas las jineteadas que básicamente supone que un hombre por la fuerza monta a un caballo potro con espuelas y un revén que le pega para mostrar ante el público que es capaz de eh, de imponerse a la voluntad del animal. ¿no? Mm. Y, y los niños, sí, infancias, sí. aplaudiendo eso. Sí. ¿no? Y, sí. y eso, como le dicen que es un espectáculo. Uh -huh. ¿no? sí. Bueno, estamos muy cerquita de lograr eso. Y por otro lado, en la otra punta, en otro municipio de otra provincia, hay... Otro referente de, de, del antiespecismo haciendo lo mismo. Claro. Y yo el otro le decía, ¿cómo no estamos conectados? Claro, claro. Todavía no tener esa red, que uh -huh. puede a veces volverse como un poco poética o abstracta, es una red real, como esto que hoy estamos haciendo vos y yo. Hoy claro. estamos tendiendo una red donde nos estamos conociendo y estamos eh, vinculándonos y estamos construyendo un puente entre Santa Rosa y Gualeguaychú. ¡Qué hermoso! ¿no? Qué hermoso. Eh, y, y esto es lo real. Y me parece que eso, el hacer estos puentes reales que nos acerquen y que nos permitan empezar a encontrar en ese tejido también una trama que nos sostenga y nos dé fuerza. ¿no? Uh -huh, tal cual. Porque lo más difícil es hacer esto solos. Es, es este es muy angustiante esa esa soledad eh, pero nada desde desde acá he tenido la, la oportunidad de, de conversar con, con todas personas hermosas y cada una es, es sorprendente lo mucho que está haciendo desde su espacio desde su lugar Así que es muy gratificante, por eso decía que a pesar de sentirnos mal, en este ratito de este programa de radio encontramos como muchas razones por las cuales recomponernos, apapacharnos, conocernos y sentirnos bastante mejor. bastante mejor. Eh, Mauro, ¿hay algo de lo que querías hablar y yo no te pregunté nada? Y decís, pucha, qué lástima que Verón no me está tirando ahí una punta para decir esto que estaría bueno. Eh, si hay algo, decilo. Yo estoy chocho, hablamos de hamburguesas, de lentejas, de veganismo, de transiciones de y Aprovecho para mandarle eh, un besote a mi familia de Santa Rosa si alguno está escuchando Y bueno, pero ¿cómo <risa> se llaman? Dale saludos completos A, a mi prima Maylie, a Viole, a Nachi, a mi tía Paula, a mi tío Sergio Qué lindo, toda, toda gente hermosísima la que estás nombrando Eh, que también les conozco y les quiero, así que esperemos que sí. El programa lo vamos a reiterar el sábado y después lo subimos a la web y lo compartimos y los dejo guardados en mis historias de Instagram, así que los saludos van a llegar. Y esta charla se va a ir replicando por un montón de lugares, de algunos sabremos, de otros no, pero el efecto de esta expansión de, de amor y de respeto hacia otros en todas sus diversidades, eh, se va a seguir expandiendo. Y bueno, gracias por haberte sumado. Contá con Torta Vegana acá desde Santa Rosa La Pampa para lo que podamos ayudar en lo que sea. Sí. Eh, y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, te agradezco mucho, Vero. Desde acá te mando un abrazote también. Y me encantó esta charla y me encantó construir este ratito conversando con vos. Me parece que hubo muchas resonancias uh -huh. y, y que me parece que es por ahí. No, porque es por esto que estamos haciendo es parte de, de, de la construcción de esa red, así que gracias bueno, un abrazo enorme chau chau, chau, chau. Mauro García Rodríguez lo encontrás en Instagram como maurogarcia.psicoverde uy, que quería preguntar algo más me acabo de acordar, pero bueno, no importa quedará para otro momento, porque él es fundador de Psicología Verde y quería que contara un poquito sobre eso porque seguramente, yo me imagino Eh, deben haber otras personas que hacen psicología y que también lo abordan desde la animalidad, desde el ambientalismo y todo eso y también ahí se debe estar tejiendo una red, es lo que me imagino pero bueno eh, seguiremos indagando y buscando su Instagram está, esto también es re lindo tener las herramientas conocerlas, aplicarlas en su propia vida y eh, Pero no solamente dejarlas allí en el consultorio o en su círculo más cercano, sino compartirlas abiertamente, públicamente, para que lleguen esas herramientas a todas las personas. Me parece un acto de solidaridad, de empatía y de amorosidad para con el resto de la humanidad. Así que está buenísimo haber podido charlar con, con Mauro y que se replique. ustedes también ayuden a replicar esta charla a través de sus redes.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 Liberación animal es liberación humana. Torta Vegana te invita a expandir la conciencia. Veganismo es justicia social. recién, hasta hace un ratito Loba de Noche de Ibiza Pareo se llama y estuvo recontra bueno muchas gracias India, ella se encarga de la musicalización del programa eh, y elige muy linda música, eh, le quiero mandar un, un saludo muy grande a todos los emprendimientos que apoyan este programa como es el caso de Alora le mandamos un beso a alora saludable que está en Alvear38 Siempre destacamos que Alora tiene una excelente atención con gente muy amable, que te hace sentir muy bien y que tienen además frutas y verduras agroecológicas que reciben todas las semanas, además de las cosas ricas que puedes comprar ya elaboradas, ¿no? Eh, saludar también a la gente de Amarela, los encontrás como amarela.es en Instagram, están en Sarmiento141.com Es un restaurante donde tienen eh, muchas opciones veganas. De hecho, te veganizan, por ejemplo, todas las, las pizzas que tienen allí. <coughs> te las hacen veganas o las hamburguesas también. Hay unas cuantas opciones. Eh, Alien.vegano, eh, le mandamos un beso muy grande para Andrew, que hace unos congelados. que Yo me encantan las, por ejemplo, milanesas de berenjena que hace Andrew. Están recontra buenísimas. Tiene un montón de productos congelados y también tiene el servicio de viandas que te lo lleva a tu casa, laburo, lo que sea, sin cobrarte nada. Así que aprovechen. Alien.vegano, sabor.vegi, les mandamos un beso muy grande a Yane y a Clau. Eh, si entran a sabor.vegi, y tienen una lista de precios, eh, todo allí detalladito, cocinan por encargue, además de que tienen productos también congelados para que se lleven y bueno como saben alquimia, alquimia saludable que hoy Luli nos mandó un audio avisándonos que para mañana tienen una promo con eh, envíos gratis y está re bueno así que aprovechen a entrar a saludable que por ahí pueden eh, hacerle un encargue a Luli y por otro lado Luli también había puesto a disposición eh, un sorteo de hamburguesas hay algún mensaje de vos porque priorizamos mensaje de voz a ver quién se gana estas hamburguesas que son ya digo el premio son cuatro hamburguesas de lentejas y cuatro hamburguesas de garbanzos que son enormes son grandísimas y son riquísimas las hace Luli de alquimia saludable a ver Hola vero acá te estamos escuchando desde las vías con Sabri, valen hola, y roney te queremos decir que te queremos mucho ah, ah, no. y que y que nos queremos ganar las hamburguesas un besito y bueno más vale que se las ganaron más vale que se las ganaron Karen la que nos garantiza todas las tortas de ganas en los cumpleaños por ejemplo no? Sí, claro. Bueno, buenísimo. Bueno, ay, qué lindo, salen en las vías. Che, terminamos el programa y nos vamos a las vías. Querés ir? Sí, estaría rebuenísimo. Bueno, ahí tenemos nuestro nuestros puntos de encuentro al aire libre. Eh, sí, la verdad que están rebuenos los puntos de encuentro con les amigos. Eh, por supuesto que a quien pueda y quiera y tenga ganas de ir a un negocio, obvio, no vamos a decir que no, pero qué lindo que sentarse en las vías así con les amichis, tirar ahí un trapito. La noche está espectacular. Escuchando torta vegana. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Me encantó el paisaje, la escena que estaba viendo. Bueno, eh, ya nos tenemos que ir despidiendo, India. ¿Estamos, ¿Podemos pasar un temita musical más? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar un temita musical más. Eh, gracias de verdad a toda la gente que, que auspicia torta vegana. Ojalá que sigamos cada vez más. Eh, ojalá que la comida vegana eh, no sea una simple opción de papas britas y ensalada en los restaurantes Y que cada vez haya muchas más opciones Recuerdo a um, Rocío Nutriloca que nos decía Es violencia que no tengamos opciones veganas en los menús Y sí, la verdad que sí, es violencia Porque eh, te, sacan de, te sacan de las posibilidades de elegir Y la verdad es que ya hay mucha información. Y si algo tenemos las personas veganas es que compartimos todo lo que sabemos. No conozco a nadie vegano que diga, ay, no, esta receta de cómo me sale la paparela a mí, y no se la convido a nadie porque me la quedo para mí. Al contrario, porque lo que nos moviliza es eh, que todas las personas seamos veganas. Así que una de las cosas es la de compartir lo que sabemos. Así que si tenés algún emprendimiento o algo donde ofrecés comidas, fórmate que toda la información está súper disponible pone vegano vegana vegane en tu instagram ponerlo en el google googlealo y la vas a encontrar hay un montón oh, vamos a con esto nos despedimos si ¿Sí? ya nos vamos bueno nos vamos a ir con santana qué onda santana con el veganismo el eh, sino ¿sí, no eh, por ahí andamos con vegetarianismo sí y si sí, es que tratamos también de que sean amigues ¿eh? Quienes hacen su música divina, hermosa, maravillosa ¡Qué linda Esto se llama Smooth Es un excelente tema para despedirnos bien arriba Viste que entramos llorando casi Nos vamos arriba Porque tuvimos una hora de programa hermoso Donde aprendimos un montón de estrategias Para estar mejor y para estar bien Porque tenemos que estar bien Tenemos que estar bien Porque tenemos que arreglar un montón de cagadas Que se han mandado y que se van a seguir mandando Así que tenemos que estar bien, ¿eh? India, muchísimas gracias por operar, por musicalizar este programa. El sábado a las 15 lo volvemos a repetir. Y compártanlo, difundan que acá hay una torta vegana en Radio Kermés y que hacemos esto, que es eh, ampliar los horizontes de la justicia social. Vamos siempre por más, por mucho más. Abrazo gigante a toda la audiencia. Chau, chau, chau, chau. Under the moon It's the same as the emotion That I get from you you got the kind of loving That can be so smooth yeah. Give me your heart And make it real Or else forget